Cosas que no hay que hacer el día del amigo Irse de vacaciones a Salta y fumarse un porro o transar un pelpa Porque puedes terminar en una comisaría con un submarino seco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 Me hice el mono y escuché el palermo de los simios Y el domingo otra vez Bueno, otra cosa que no da para hacer el día del amigo Es prenderse fuego a lo bonzo en una manifestación en Tel Aviv Porque puedes terminar con el 94% de tu cuerpo quemado y morir al otro día Tampoco trates de mandar merca a un amigo en el exterior vía Ezeiza Porque te lo van a encontrar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 No me importa porque escucho el Palermo en la radio y sigo con el escabio. Tampoco salgas a pasear por la costanera norte a la madrugada porque puedes terminar con un par de puntazos y siendo identificado por la policía al día siguiente. Bien. Me hice el mono y escuche el palermo De los simios y el domingo otra vez Y definitivamente, ¿qué es lo que no hay que hacer el día del amigo? Ir a ver Batman Ir a ver Batman Eso es definitivamente es lo que no hay que hacer Bueno, muy bien Bienvenidos a... Lo que sí se puede hacer es despertarse temprano después del escabio y la picadita y la joda con los amigos y toda la estereotipia típica del 20 de julio. Levantarse tempranito, eh, tipo 12 menos cuarto, poner la colectiva eh, en el buscador de Google, por ejemplo, o si vivís cerca del Parque Centenario, en... Eh, en tu dial. En tu dial, desde la radio, de la espica que tenés ahí al lado de la cama, y escuchar el palermo de los simios que... Por supuesto, no se amedrenta ante ningún tipo de amenaza. O lo pueden eh, venir a ver en vivo. Pueden venir también a verlo en vivo acá. Con las facturitas, que, unos bizcochitos de grasa. Ángel Callarro 700. Sobre todo si te llamás Agustina también y tendrías que estar acá, podés venir, ¿no? También. Con un casito también. Con vale. un casito sí. también. Muy bien. Bueno, bienvenidos a una emisión más del Palermo de los Simios. De regreso aquí, luego de mi experiencia... Eh, carcelaria y represiva, que después quizá profundice, pero ustedes ya saben lo, todo lo que se tuvo que decir, se dijo el sábado pasado, vía comunicación telefónica. Así que bueno, arrancamos con un con un programa más. Voy a presentar a los miembros del staff. ¿Tenés ganas de decir algo, no no bullo? puedes decirlo, ¿eh? Buen día. Buenos días, ¿cómo le va No, Nono? Sí, estuve ausente la semana pasada. Vos también estuviste ausente la semana pasada. ¿Vos también tuviste, fuiste víctima de la represión? Fui víctima de represión, eh, de la represión de la solidaridad. Uh -huh. Tuve que dar mis brazos y mi, mi, mi cuerpo que, a una amiga que lo estaba necesitando. Ah, está bien. Tuviste que darle brazos y cuerpo a una <risa> amiga. Listo, <risa> queda ahí. Creo que más profundizar más sería meternos en tu vida privada demasiado. Bueno, mi amigo personal y economista... Eh, Nico León o Nico Lyons, según de qué lado del hemisferio te encuentres. ¿Cómo andás mi amigo? Muy bien, muy bien. Todo en orden. Todo en orden, todo en orden ayer, con un asadito con los con lo pibes. Con los pibes, con el así día del amigo. Con el día del amigo, un vinito, y nos fuimos ahí tempranito. Así que... Me molesta, casi, casi que me quedo, me pido una película, me pido una Sola. película. Solo en mi casa, y empanadas. Sí, yo ayer vi a un ah. solo amigo mío que pasó por casa y después me quedé con, con mi hermano, tranquilo, viendo una película, empezamos a verla, se cortó cuevana en la mitad. Así no, que, Maguano, eh. anda sí. mal, cubano, Anda mal, es un fiasco, eh. Vende humo, huevano, vende. Bueno, Dani. Dani, la bosterita Dani, como dice su eh, email. ¿Qué claro, te vamos o sea, a pasar... Gracias por tirar no. al aire no. mi mail. Dale, mente. Vamos a pasar, ya que, ya que no estamos Nujanias, lo vamos a pasar con mail, foto. Foto. ¿Foto <risa> teléfono. De teléfono. teléfono. ¿Mm? Gracias por venderme. Mi gusto. Bueno, ¿cómo estás Dani? Bien, muy bien. Bueno. Yo está... me voy, voy a comer un asadito. Ahora después de acá. Ahora después. Ahora o después? ¿Ahora? No, después de acá Ah, muy bien. Bueno, es como todo lo mismo Ahora, qué? Ahora, después Sí, no Todo, nada ¿No? Bueno Picadita noticias, ¿no? Penetramos en la picadita noticias Con la cortina que la caracteriza Arranca vos, arranca vos Me dice Bueno, ya casi Casi que lo arrancaste vos Hasta donde yo me, me fijé Eran 15 los muertos Los 15, los muertos de... Ah, del, del, de, de, la de, de, Batman, de la masacre de Batman. La masacre del estreno de Batman. Sí, ¿Podemos hablar una, de Bat Masacre? ¿o? La Bat y Masacre, bueno, muy, es, muy bien, Bati. la Bat y Masacre. No sé es, si Crónica no lo que... tituló así, vos que compraste ese gran diario. No, no, no. no, no. Qué no, mal. No, no. Ese, ese es el título, sí, sí, la Bat y Masacre. Tengo el Crónica en mis manos, recomiendo una nota de contratapa que escribió un amigo mío. ¿Lo puedo decir el nombre? Puedes Gullo, una nota muy interesante sobre el fenómeno del café Basaglia y las posibilidades de reinserción social de las personas con trastornos psiquiátricos. No, el estreno más oscuro. Está bien. Eh. El título de... Ah, el título de la nación, el título de <ríe> Sí, sí, eh, muy No, bien. está bien, porque es el... Estreno, supongo que no quisieron poner... A mí me llamó mucho la atención, bueno, lo que saben todos, ¿no? 15 muertos, más de 50 heridos. Eh, uno a veces cuando pasa el tiempo pierde noción y... y quizá le queda el impacto, pero pierde noción de, de lo que exactamente sucedió. Si uno piensa en la masacre de Estados Unidos, piensa en Coleman. Sí. Y fueron menos muertos en Coleman. Fueron dos los muertos. Mirá. Mirá fueron 15 y pueden. pueden ser más. Como 59 heridos, algunos sí. de gravedad, dicen las fuentes. Y el. ¿Ya qué dijo el, este, el ex estudiante de medicina de 24 años? Que perpetró la masacre cuando lo detuvieron. Siempre. También, los, no me gustó la peli. Lo, no, los detienen, ah. los detienen y siempre. Los detienen como si estuvieran paseando yendo a hacer las compras. Soy el Guasón, dijo. Claro, lo loco es que el tipo ya la confusión se nota, porque el tipo estaba disfrazado como Bane. Claro, Y dijo, soy el Guasón. Sí, dijo, la... soy el Guasón. así. Ahí que... hay un problema. Ahí Ahí ya hay un le problema. Le agarró... Ahí tendría que haber sospechado. Sí, sí. Bueno, eso. ¿Pasó sucedido eso? Bueno, lo loco, lo que dicen lo loco, o lo que es muy llamativo, es que la gente tardó mucho en reaccionar. Claro. Se comieron un par de tiros así poniendo el pecho a las balas porque pensaron que era un era gran... parte de la película. Era claro, parte del estrangulamiento. Va ser el 3D, ¿viste? Va a el 3D. Bueno, es algo que ya pasa también en una película. O sea, lo que sucedió es todo que la gente se confunda sí. con, con un hecho criminal. Sí. Sucede, creo que en Scream, no sé si ustedes se acuerdan, Scream sí, 1, 2, sí. que el tipo la empieza a asesinar. Claro. Y, lo, y la gente piensa que es parte, porque están viendo una película de terror, una sí. pareja. Y el tipo la asesina Y piensan que, que en realidad es parte de la película De la promoción Eso también porque los, los estadounidenses Iba a decir los yanquis pero iba a decir los estadounidenses tiene una costumbre muy nerd a mi gusto, o sea, muy siome, muy pelotuda en pocas palabras, que es la de ir disfrazados al cine, como pelotudo. No, <risa> Digamos, va, la película de Harry Potter y me he visto como un personaje de Harry Potter. Yo, 80, Harry Potter, 80, 30, Jaime. Y... me pongo la careta de Scream. el pongo, bueno, tiro, tiro, pum pum, pum, pum, pum, listo. La distorsión entre la realidad y la ficción claramente concluye en este tipo de, de pelotudes, va, en esta masacre, ¿no? Digamos. A ver, qué, qué raro digo que... ¿Por qué ocurre esto siempre en Estados Unidos? No, no me parece. Digo, no es la primera eh, así masacre en serie. Y digo, acá que recordamos, Carmen de Patagones, por ejemplo. Claro, pero, pero. no uno cada una década. Fenómeno qué trucho eh, que somos, ¿eh? Carmen de patagones. patagones. Uno. Uno. ¿Uno solo mató? Sí. Pan triste, le carmen patagones y mató a tres o ¿Quién era pan El pibe al que, que hostigaba a uno en la escuela le decía pan triste, Viste, como, como este pibe tímido y callado. Y había uno que lo... Las, una, hay una parada de moda que se llama Puli. Sí, que sí. lo bullyaba, que lo, que lo, lo, lo, lo tosigaba, lo cosa sí, verbalmente. Claro, lo gastaba. Después el un día agarró sacó un fierro y lo mató. Pum. Lo mismo ocurrió con el de Carmen de Patagones, pero ese no estaba hostigado por su compañero. Simplemente era un pibe que tuvo un... Brote. Brote, qué sé yo. Digamos, hay una cuestión que es... No vamos a profundizar más en este tema, parece, pero... Para encontrar una respuesta de por qué pasa esto en Estados Unidos y no pasa en ningún otro país del mundo, eso, eh, lo, lo comentábamos recién, el documental de Michael Moore de la masacre de Columbine ofrece Shooting un par de popcorn. respuestas interesantes al respecto acerca de, lo que, de cómo la violencia estatal e institucional se cuela en todos los ámbitos de la vida. No, y la otra cosa es como los medios ya están hablando de la maldición de Batman y toda la gente que tuvo algún problema. Eh, o sea, todos los actores que trabajaron en Batman y les pasó algo. No, y en, Superman estaban, en Superman también. Superman también. Bueno, ayer estaba dándole sí. con Batman. Pero ¿cuál había una película que era una que tuvo mucho? Creo que era, era Poltergeist que tuvo así como. Sí, tremenda maldición Qué miedo que daba la rubiecita de Poltergeist. Sí, bueno, pero me parece que le fue todo, a todos muy mal sí. después de eso, pero mal tipo de enfermedad, de accidente. Masacre, atragantarse con cosas de tuna Y todo, la verdad Pero es una pelotude, ¿eh? no me jodas Dios. Bueno, algo que también es Por la nuevas, así que por Batman Que empiezan a ocurrirle cosas a los actores Bueno no, <risa> Pasamos de tema sí, y... no, Alguien que eh, también, eh, bueno No, digo no, no, no no Pensaba el puente hacia la otra noticia Que también se vio por, no por televisión Bueno, después sí se vio por televisión Pero ayer a la tarde empezó a a circular, o antes de ayer, la tarde. Eh, ya estoy perdido, antes de ayer. Eh, empezó a circular por internet sí. un video que nadie sabía de dónde era. Primero se dijo que era de Salta, efectivamente ah, era de Salta. la policía salteña. La policía salteña, eh, que evidentemente, digo, no hay pruebas eh, concisas, pero ya hay seis detenidos, seis policías detenidos por apremios ilegales, por torturas, les hacían los famosos... Igual eh, es bastante Biden. elocuente el video. Digamos. Sí, sí. O sea, no, no, no, no se viste cómo es el sistema legal, que a lo mejor no es una prueba continente, pero es muy elocuente el video donde en lo cual se ve claramente que lo que está haciendo es una tortura a, está haciendo un submarino a dos uh -huh, a, un submarino a, seco llamado una seco. bolsa de nylon Yo lo sí, vi sí, el video, es muy impresionante es muy impresionante y ahí seis detenidos también está detenido por ahí se ven dos policías o tres hay seis detenidos el último fue el que filmaba el video en realidad no es recientes es del año pasado sería entre septiembre y noviembre del uh -huh. de 2011 y, ya están detenidos y a disposición del juez. Lo que no se sabe es dónde están esos pides. Claro. Aparentemente serían eh, eh, jóvenes de, de, de entre 18 y 22 años, pero no, no porque estaban ahí. Eh, esto con claro. el general Lemos. Estos eran, eran policías de la división drogas peligrosas. Así que, pues, como decíamos recién en la apertura, seguramente están detenidos por algún tema de drogas, por haber fumado un porro, por haber vendido un pelpa, por tener una planta, por las miles de cuestiones que las drogas peligrosas. En, en la división de las primosas puede hacer para detenerte a mí me, me llama la atención algo eh, que igual estoy, estoy prácticamente citando a un, no, a un cuadro de opinión que leí hoy en el diario que es eh, la reacción del gobierno de Salta de la justicia diciendo eh, eh, existen policías honestos y existen delincuentes vestidos de policías dice ¿no? el jefe de la policía salteña y no vamos a tolerar este tipo de comportamientos ilegales ni nada. Así. lo interesante es Gullo eh, recién señalaba que el video es de septiembre-noviembre. La pregunta que uno se hace es... ¿A partir de qué momento dejan de tolerar ese tipo de comportamientos? ¿Cuando salen a la luz o en general? Y si, si es cuando salen a la luz... O, si, o es en general... Digo ¿Quién formó a estos tipos para que llegaran delincuentes vestidos de policías a la policía? Y si es así... ¿Hay algún tipo de, de mecanismo para evitar que, la, que se llegue a este tipo de apremios ilegales? No, hay una serie de preguntas que, porque es muy fácil de eh, indignación impostada por parte del Estado, cuando la cosa sale de la luz. El tema es qué pasa cuando. Eh, cotidianamente. Digamos, está claro que esto no era un comportamiento que estaba teniendo lugar a la luz. A plena luz del día. En la patio. Pensaría. Hay un tipo filmando, todos sabían que el tipo estaba filmando. No es que el tipo filmaba de, de que usa porque en un momento el tipo mismo va a cargar de vuelta el balde con el que van a hacerle un submarino al, al otro. Digamos, es muy es muy. Lo, lo desagradable del video, lo más desagradable, no es tanto el apremio, sino la actitud de los policías con completa naturalidad a la hora de torturar. Casi como si fuera la, con la misma... Eh, una práctica cotidiana. Con la misma digamos, tranquilidad y sosiego de, de quien llena una ficha, de que está llenando una ficha, una declaración en una máquina de escribir. Sí. Una cosa realmente desagradable. No, está claro que desde el Estado no, eh, no hay un, un, una... Puede haber una indignación cuando toma estado público, pero no hay una política de eh, morigerar las fuerzas represivas en una distancia, porque esperar que las fuerzas represivas del Estado no sí, repriman claro. bueno, <risa> eh, una, un, es una, una. una utopía, ¿no? Pero sí, por, al menos que, que, que no torturen, ¿no? Sí. Bueno, tanto en esta, tanto en el, con esta noticia como con otra que surgió que de un chico de eh, menor de edad que estuvo a disposición del Estado por problemas de drogas, un pibe de 13 años, y que lo trataron tan mal y lo, lo, lo llevaron para tantos lugares distintos que el tipo se terminó escapando lo que se, se está discutiendo aparentemente es una, una ley que se presentó no sé si el CELS o gente la, la, la, la, la, relacionada al CELS que es una ley sobre eh, prevención de la, de la tortura Como, digamos, es, una, es una ley que legisla mecanismos para denunciar y prevenir tortura. una ley que está, que tiene, que está tratada en diputados, tiene sanción de diputados pero que quedó cajoneada en Senado. Y que a raíz de este tema, un par de intelectuales y de gente de derechos humanos está diciendo que es importantísimo empezar a sacar esta ley que previene la tortura. ¿No? Muy bien. Dani, ¿qué más pasó? No, bueno, en realidad voy a cambiar el orden porque relacionado con esto, eh, esta semana liberaron al asesino, al policía justamente, asesino de Miguel Bru eh, quien desapareció en 1993 y bueno, el digamos el acusado López, José Justo López, fue liberado esta semana cuando en realidad le habían dado prisión perpetua, eh, cadena perpetua, eh, y tenía que salir el año que viene porque esto digo, de la cadena perpetua en realidad no nunca se cumple, siempre por algo este se hacen menos años y en el caso de él, bueno, la madre justamente de Miguel Bru estaba indignada con esto de digamos salía por Tener una conducta intachable Cuando en realidad digo, la conducta intachable La debería haber tenido ejerciendo La profesión de policía claro. eh, Bueno, y esta semana salió en libertad Y esa fue la, la última noticia del caso Algo muy habitual que los policías presos digamos Terminan saliendo Franchotti En el caso este de Perú O los propios Terminan saliendo teniendo un régimen eh, Policial laxo, digamos, en sus prisiones Sí, como, Por... como ocurrió con el Policía señores de Alba, que también estaba de paseo, de paseo digamos, salen con ...pobletas, transitores pobletos. Bueno, la, como da la sensación de que la justicia no es eh, la misma para ciertas personas que para otras, ¿no? Bueno. Una gran eh, reflexión que dejo <risa> que Este, después la noticia de la semana, quizás por lo menos a mi entender, sí. eh, fue todo lo ocurrido en relación a Cerro Negro uh -huh. eh, y su lucha contra la mega minería. Uh -huh. Eh, la semana pasada hablamos de esto que hacía desde el 9 de julio que venían acampando al costado de la ruta en Cerro Negro. Eh, el día viernes de la semana pasada había llegado un grupo de choque de alrededor de 60 personas como para amedrentar a, a los manifestantes que estaban eh, luchando contra la megaminería en, en Tinogasta, en, en La Lumbrera. Este grupo de son se autodenominan como entusiastas de la megaminería, ¿no? Gente claro, de, así como pro-mineros, pro pro sí. Mineros, Bueno, ¿qué pasó en relación a esto? Continuó la protesta, eh, digamos, con esta gente del intendente Hugo Ávil, Ávila de Tinogasta. Y bueno, lo que se quedó descubierto fue la convivencia con el gobierno provincial de Lucía Corpachi, con, porque la policía fue cada vez mayor, en mayor de grado, a, al campamento donde estaban los manifestantes. Eh, se hizo un bloqueo selectivo donde no dejaban pasar a los camiones que iban hacia la lumbrera. Uh -huh. Y el jueves, aquí en Buenos Aires, Aires, en apoyo a los manifestantes, estuvieron tomando seis casas de provincia, eh, entre ellas bueno la de Catamarca y además la de La Rioja, Salta, Jujuy, Mendoza y San Juan. Eh, este viernes estaba convocada la caravana hacia Tinogasta y hacia Cerro, ne Cerro Negro, desde aquí desde Buenos Aires. Uh -huh. eh, y bueno, en el día de ayer desalojaron qué pasó primero que empezaron a llegar más camiones con gente pro mineral más de 100 personas no, sí, eh, sí. mucha gente decía sí una, sí, la... sí sí más de 100 personas eh, ahí pero digamos amedrentando empezaron a tirar piedras eh, desalojó fue una fiscal sin orden de la jueza a desalojar eh, la ruta uh -huh. y los obligaron a subirse al micro en el cual estaban trasladados sin indicar digamos con una guardia policial sí. sin indicarles hasta, hacia dónde los iban a llevar supuestamente los dejaban en Córdoba, o sea, desde Catamarca hacia Córdoba. Pero esto iba en un marco totalmente ilegal y actuando con el apoyo de la Municipalidad bueno, de Bueno, lo, lo que decía era que llamaba la atención, lo estaba viendo recién en un video que hizo la Red Nacional de Medios Alternativos, que, por ejemplo, eh, mientras lo, los piedrazos y y agresiones venían de estos grupos entusiastas de la minería que <coughs> llegaron en, incluso en camionetas de lujo eh, las, la infantería tenía sus escudos y sus itacas <coughs> apuntando a, a los manifestantes y detrás estaban estos muchachos de la de la de entusiastas de la minería los minería friendly eh, llamativo también resulta que la orden de desalojar venga de una fiscal provincial cuando la jurisdicción de un donde estaban ellos, la, inter, la intersección era la intersección de dos rutas nacionales eh, bueno, bueno, como decíamos recién, la justicia funciona con cierta serenidad para algunos casos y para otros no tenemos que todavía tratar de, de deducir eh, a quienes beneficia a quienes perjudica más no sé, capaz que tiene que ver con la clase social a la que pertenece, no sé, es una cosa que habría que investigar más, más, más seriamente, profundamente. más profundamente acá en el programa del Palermo de los Simios eh, Pero es interesante eso que decís de que el micro fue orientado hacia en eh, principio hacia Córdoba, después parece que los querían volver de vuelta a Catamarca, cuando en realidad a donde querían ir eh, estos asamblecistas es a La Rioja porque mañana eh, se festeja el Día Internacional de la Lucha contra la Minería y, y bueno, el plan era celebrarlo o sea, juntar varias asambleístas de distintas provincias en Cerro Negro y como no iba a ser posible querían ir para La Rioja donde había gente también protestando contra la minería Sí, y se estuvieron, digamos, haciendo distintas marchas en distintas partes del país, entre ellas en Bariloche y en Sub, que es en Jujuy, eh, hubo heridos a, a causa de, digamos, de esta gente que aparentemente defiende claro, con mega convicciones, ¿no? Las megaminerías friendly. Eh, la me claro, claro. Minería bueno, la en la realidad, qué sé yo. Digamos, yo voy a dar una opinión personal. La discusión quizás no es minería o no minería, o mega minería o no mega minería, me parece. Tal vez sí. Yo igual quizás ya el mega minería ya es una cuestión que para discutir. Pero, digamos, la minería es, un, es como... Ya lo hablamos esto alguna vez acá. Es como un, una actividad de, digamos, de, de riqueza, digamos, de extracción de riqueza para cualquier país del mundo. El tema es... Eh, digamos, ¿Bajo qué condiciones se hace? ¿Quién lo explota? ¿Para quién va la renta? Y sobre todo, ¿qué ocurre con los con los recursos naturales y, y, y el, la salud de los que viven los en a miedos Esa debería ser la discusión más importante. Pero bueno, ¿qué es lo que está también discutiendo en realidad eh, la mayoría de los cortes? Exactamente. Bueno... Tenemos tiempo para un temit, para una picada, para una no sé, un cazuelita más. Una, una, una clave muy chiquita, una tapa. como una, una actualización una de lo que hablamos las últimas dos semanas. Un, un update. Sí, que tiene que ver bueno con, eh, <risa> esta, con distintas una luchas jornada. que vienen teniendo una los jornada. pueblos originarios en distintas partes del país por eh, seguir teniendo sus tierras ancestrales. Eh, bueno, el, la primera actualización tiene que ver con esto que hablamos hace dos semanas de lo que ocurría en Tucumán, en Indio Colalado, uh -huh. en la base riarte con la comunidad de Indio Colalado, en Trancas. Eh, bueno, siguieron ocupando, eh, digamos, el terreno al cual les pertenece, tratando de resistir el avance de los empresarios sojeros. Hoy vamos a hablar de la soja, así uh -huh. que viene el caso. Eh, bueno, y esta semana llegó un empresario escoltado por la policía a este a amedrentar, a, a digamos, a tratar de avanzar sobre los territorios de la comunidad. Sí. Y bueno, y siguen resistiendo y siguen todavía ahí esto en Tucumán. Y en Chaco, a los cuales habían sacado con un tractor de la ruta, bueno, este, les habían prometido el que el lunes 16, ellos estaban peleando por eh, la construcción de viviendas que claro. les habían prometido por parte del gobierno. Ahí en el impenetrable estamos hablando. Sí, en el impenetrable, la comunidad con. Qué nombres es que tienen esos lugares. Yo, yo digo vivir en impenetrable o sea, ya, ya es un, ya te tienen que dar un premio por eso. <risa> ya te tienen que dar un beneficio, algún subsidio solo por vivir en el impenetrable. Hay un pueblo en Corra que se llama Los Cometierra. <risa> te juro que nunca fui, pero siempre... Pero no hay un siempre... lugar en Córdoba que se llama Salsi Puedes. Puedes, pero eso, eso es otra historia. Esa es una historia de, de Uruguay. Cuando haremos de Rosa, así que te Dale, dale puedes me la contás. Bueno, pinchala ahí en el corcho vale. para después. Bueno, eh, ¿qué pasó? Les habían prometido que el lunes iban a empezar a recibir materiales para la construcción de viviendas. Esto no ocurrió. Volvieron a la ruta las comunidades Huichi y Com eh, Y ahora, ahora en este caso les prometieron que el día 23... De, esta, de, este, de julio, julio sí. eh, Van a tener una reunión Lunes. Con representantes del gobierno De la provincia de Chaco Muy bien Bueno, cerramos con una noticia Una nota triste en el mundo del rock Sí, esta semana murió el tecladista de no te va a gustar Marcel Curuchet Curuchet Y aprovechamos la ocasión digamos, Para recordar la banda eh, Vamos con No hay Dolor Está bien, una canción, eh, murió en un accidente de tránsito sí, en, Arizona, en Estados ¿no? Unidos, no, perdón. Sí, no, para, para iba en una moto, creo que en Nueva Jersey. No murió en el, en el, no fue el estreno de Batman, no fue esa <ríe> la causa de su muerte. O sea, va, yo me imagino que la causa de muerte ahora en Estados Unidos debe sido de debe estar más o menos accidente de tránsito y tiroteo, y tiroteo por, sí. Por, por sí. masacre por, por un, más tata, masacre. un deschavetado, de estar más o menos, en, más eh, o menos Sí, así que bueno, bueno no hay dolor de no te va a gustar y no sé, no está solidaridad y no está. Yo no lo conocía mucho, la claro. así que no voy a tapar. Le mandamos un saludo. La... Hacerme el careta. Claro, le mandamos un saludo a la banda. Pero ¿Era primo del, del otro curuchet que iba en bici? No sé. No no, sé pero es este, me parece que no porque le faltó equilibrio. ¿Qué, claro, bueno, ¿Qué dato estás manejando? ¿Qué no anécdota estás manejando? Lo vamos a contar después. Muy bien. Bueno, quédense que tenemos un entrevistado muy especial. Eh, lo vamos a presentar en su momento. Y seguimos con el panel de los simios con un montón de cosas más. La colectiva. Construcción Participativa Comunicacional Mañana va a ser un gran día Te lo digo yo Nos vamos a mirar las calles tri novana Ha consciente que no te hace daño. Si yo no sé lo...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 Recuerda las vías de comunicación por si quieren hacer comentarios, preguntas, críticas o algún improperio. También podemos llegar a tolerar uno o dos, no tantos. Por bloque. Por bloque, claro. Uno o dos por bloque. Eh, pueden comunicarse entonces por Facebook al palermo de los simios arroba, nada, porque es el palermo de los simios y es Facebook. Por Twitter a arroba palermo simios o por email a el palermo de los simios arroba gmail .com. Eh, Dicho lo cual, voy a pasarle la pelota a quizás el 5 el 5 el número 5 del Palermo ¿no? eh La máquina walter Yo diríamos más un 10? un diez? Riquelme, sí. nuestro Riquelme, distinto. Estaba así, chicos. Te tira pase gol. En todo caso, un Palermo... Y no, no te roba mucha pelota para hacer cinco Por eso. Yo digo, cinco es un redondo. Sí. En todo ¿no? caso, un Palermo pescador ahí parado sí. pateándola. Sí. Un Mago Capria, loco. Un Mago capri Bueno, aparece y sí. desaparece. No entiendo nada de lo que dicen, nada, nada, porque... Eres hombre de básquet. básquet. Eres hombre de básquet. Eres hombre de básquet. Sí. Bueno, Fede. Un Magic sí. Johnson, te voy decir. Acerquete al micrófono y contá qué nos trae eso. Bueno, en primer lugar quería eh, presentar el, el lanzamiento oficial de un movimiento cultural uh -huh. del cual en algún punto somos parte con el programa que es eh, la manada cultural en movimiento uh -huh. eh, Básicamente lo que eh, pensamos eh, desde acá es eh, contribuir al desarrollo de una cultura popular en oposición a una cultura hegemónica Eh, ...de los sectores dominantes de esta sociedad, ¿no? No voy a ahondar en detalles, pero... No, pero es más que cuente lo que estás diciendo, me parece. Deja, sí, sí. deja bastante claro. Bien. Y eh, vamos a arrancar con una película, vamos a hacer un video-debate... De uh -huh. eh, ...mañana a las 7 de la tarde... Eh, ...que es La crisis causó dos nuevas muertes. Uh -huh. Es eh, una película que trata sobre lo que fue la represión en el Puente de Perredo en el 2002... Eh, que terminó con el eh, asesinato brutal de Kostek y Sandijan. Eh, ¿Alguno de ustedes vio la película? Yo la vi a la mitad. No Justo la recién vi. comentaba fuera de aire. Eh, me asombraba la... Digo, tengo, tenía varios recuerdos del noticiero en ese momento, pero me asombraba al verlo dos cosas, ¿no? Eh, después lo vamos a hablar más, más profundamente, pero el, el poder de fuego que se ejerció en ese momento, la represión durante horas hasta pasar a seis de la tarde reprimieron con una brutalidad que yo no había visto nunca en mi vida eh, digo contemporáneamente y, y después los medios de comunicación desde Crónica hasta La Nación cómo cómo bien y bueno y sin ir más lejos este, el, el. todavía funcionario Aníbal Fernández no cómo, cómo eh, potenciaban y, y, y aceitaban La teoría de que los piqueteros mismos se habían eh, asesinado brutalmente sí. Sí. Ah, sí, Habían sí. quemado colectivos Bueno, después lo sí. vamos a hablar más tranquilos Pero sí, sí, sí. Me, me, me llamó mucha atención eso Sí, vale. sí, de hecho ya hicimos un programa especial sobre este tema eh, Donde ahondamos bastante todas muchas de estas cuestiones Pero eh, como eh, me parecía que al raíz de que estamos pasando esta película ...está bueno eh, volver a elaborar un poco sobre, sobre este tema... Eh, eh, ...invitamos a eh, Luis Zamora ...que eh, en su momento eh, era diputado nacional, ¿no? Eh, sí. ¿cómo andás, luis ¿Qué tal, luis? Bien, ¿Qué Hilo? tal, buen día? Bueno, ¿sí? ¿Qué tal, cómo están? Bien, bien, bien... Eh, ...y bueno, eh, queríamos arrancar, digamos, esta entrevista... ...preguntándote eh, o que nos des tu opinión respecto a, a, a cómo se vivenció, digamos, en esos días... Eh, le, lo que fue de la represión eh, concretamente yo recuerdo que eh, te, te hiciste presente digamos eh, en, cuando fue el, todo eso que pasó eh, y que eh, interviniste digamos en, para poder frenar eh, una, una represión que siguió por, por mucho tiempo no fue simplemente unos gases al principio ya sino que fue con una cacería que se extendió por, por toda Llaneda más toda o menos Llaneda. si yo vivía a 20 cuadras de ahí pasaban los, las las camionetas con con los policías eh, apuntándole a la gente y tirando así a, a Mansalva, a la gente que pasaba por ahí. 20 uh -huh. cuadras del Puente Perón, eh. Uh -huh. Sí, fue este el otro día cuando cumplieron los 10 años que estuvimos en el puente y veía las imágenes de m, las columnas entrando este para el acto recordatorio de Darío y de Maxi, este volví a ver si fue fue un, a, a revivir las escenas de de, de, del comienzo de ese día y este nosotros estaba yo estaba en la cámara de diputados en ese momento y este habíamos hablado con la gente lo que era la Verón en ese momento que luego continuó cambió el nombre por Darío Santillán no uh -huh. eh, eh, estábamos en contacto que porque había sido toda una semana previa había el gobierno había estado advirtiendo de una forma o de otra que eh, eh, la policía estaba eh, autorizada a hacer todo lo que fuera necesario... ...para impedir el corte... Uh -huh. este, ...algunas declaraciones... Este, ...la de Atanasov ...que era jefe de gabinete... ...una torrante que está ahora en la Cámara de Diputados todavía... Este, ...vinculado al dualdismo... Okay. ...era jefe de gabinete... Y, y, ...y dijo una frase que después se repitió varias veces... ...que dijo... ...la, la policía va a hacer todo lo que sea necesario... Y el, ...para que el corte no se haga... ...obviamente que eso... ...es decirle, pueden matar... Claro, sí, sí, Todos lo, lo entendemos bien, sobre todo lo que hay, hemos tenido ya muchas experiencias en, en cosas de este tipo. Así que habíamos hablado con, con, con la Verón eh, aunque había otras organizaciones que participaban. Pero bueno, eh, con, nosotros teníamos bastante relación con ellos y y este que podía ocurrir este que bueno que nos llamaran que avisaran estábamos al tanto bueno este, e, y teníamos pensado ir también un poco más tarde lo que pasa que esa, a, a esa hora exacto no podíamos ir bueno la cuestión que efectivamente eh, estoy apagando el celular muy este eh, a, alrededor de, no no recuerdo bien pero así a la una o dos y media o una o una y cuarto así nos llamaron diciendo está muy tenso nos parece, nos están rodeando sí se, se viene así que fuimos para allá y bueno sí lo que vos contabas recién fue Eh, eh, uno llegaba al puente y en el puente estaba ya las cosas tranquilas este, eh, digamos eh, eh, eh, se veía lo, como, como algo que ya había terminado sí claro. una, se veía todo una cosa muy muy significativa de que había habido represión fuimos a la comisaría a, a, a pedir la libertad de detenidos claro. ahí estuvimos no, no me cuenta cuando estaban demorando de pronto salimos a la Mitre y bueno y, y, sí era una cacería era una era tierra de nadie, muchas, muchas camionetas de la, de la bonaerense de civil, con mucho personal uniformado y otro este, de civil, otro con chaval con, con antibala, tiraban balas de goma para todos lados. Mm -hmm. Este ahí lo individualicé a uno que después se terminó preso, que fue Leiva, que lo vi, me, me impactó la imagen del tipo, porque me hizo recordar a los tipos de la dictadura, este, de civil, pero con una cosa anti, antibalas y este era de los más feroces, tiraba para cualquier lado y estaba como enajenado el tipo, claro. ¿no? Como, como en su salsa disfrutando de lo que estaba haciendo. Y me quedó grabada la cara, después vi la foto lo individualicé como el, el tipo de bueno. Y este bueno y ahí fuimos al hospital Fiorito, en medio de, de esa balacera y de, de, de, de sirenas y camionetas y gente el corriendo para todos lados, corrida, mucha corrida, de manifestantes, de vecinos, de comerciantes, de gente que cerraba, claro, claro. Que, que disparaba para cualquier lado y ahí fuimos al Fiorito porque nos dijeron que habían muerto ya entonces fuimos corriendo al Fiorito llegamos al Fiorito y ahí eh, bueno sí era una y había estaba el que después este conocimos que era Franciotti intentando hacer declaraciones de prensa este con familias reclamando la identidad de los muertos que digan quién pues claro nadie sabía quién quién quiénes eran este, había un montón de familias de ya de, de, de, de, de, de militantes y de gente que había participado de la movida. Ahora, qué provocación del tipo, ¿no? Y... Sí, estaba Franciotti y el otro que no me acuerdo ahora, el jefe de la de departamental que no me acuerdo ahora el nombre, pero que lo, lo, lo, lo di en, en, en la declaración que hice en el juicio este, eh, Sí, que fue una provocación, pero mira vi la mejor trompada es? Esa trompada <risa> de Franciotti. Esa trompada se la pusieron tan bien y, este, y lo más este parece una pavada pero bueno al muchacho nunca lo pudieron agarrar este, nunca lo pudieron individualizar este, bueno eh, hay unas detenciones bueno, voy a la guardia y ahí lo vuelvo a ver a Franchotti que tenía un roce este, que sería de esa piña que le pegaron este, estaba curando y ahí escuché la frase esa porque yo entré gritando que, que dieran la identidad, que así si había muertos y que dieran la información de todos los heridos y, qué sé yo. y él dice, usted sabe diputado me dice este se matan entre ellos siempre le echan la culpa al al, al gobierno. Ahí empecé eh, escuché por primera vez la frase de que, que era el discurso del gobierno de Dualde, de empezar a descargar la las la secuelas de la represión en, en, en como un enfrentamiento entre manifestantes qué, qué, qué sangre fría era, no la sí, para sí. porque yo entiende, entendería una frase así de un tipo que a lo mejor no sabe muy bien qué pasó pero el mismo sí. tipo que lo mató sí, te sí, dice, usted sabe era la misma línea sí por supuesto que nosotros no sabíamos nada de eso no claro, ni claro, sabíamos claro. quién era el que lo había matado ni sabíamos quién era él claro claro este claro. bueno este así que ahí hablamos con la directora del hospital que era también una tipo un cinismo la directora este y desbordada bueno pero bueno este eh, salimos a la, a la, ahí nos dicen que están reprimiendo en el local de, que tenía Izquierda Unida que era del Partido Comunista este que estaba a, a disposición de Izquierda Unida entonces tenían una alianza ellos con el mct y este y entonces corrimos para allá y bueno en fin nos pasamos corriendo de un lado para el otro este sí, ahí también le, le dispararon a un pibe que estaba dentro sí ¿sabes? ahí este llegamos y el local estaba cerrado Y ya había cámaras y estaban en todos los canales. a un policía, a policía esto es, es un yo... local partidario que no tiene sí, nada que acá. Sí, bueno, porque eh, el local estaba cerrado, entonces nos dicen, lo, lo, escaparon por atrás y los tienen en la casa de al lado. La casa del otro estaba cerrada, y es una casa particular, así que golpeamos, abre un cana y cuando me ve cierra, <risa> eh, este, ¡pum! Cierra la puerta y bueno, me quedo ahí, este. Eh, empiezo a golpear, me trepo y, y veo al fondo que ahí sí como que los tenían detenidos y o sea, yo eh, y de golpe abren la puerta y dos, dos manifestantes dos militantes dos este, eh, compañeros de, de sacan a uno herido en la cabeza sangrando que nos pareció que estaba ya después se salvó el muchacho se, lo, se lo recuperó <coughs> y se lo lleva rápido el sabe y ahí nos metemos y ahí me cruzo con el cana sí... con con, va, con varios canas y este bueno y bueno y corro al fondo Y en el fondo tenían, había cinco o seis este, compañeros tirados en el piso, esperando que los maten, que no, no, no se dan cuenta que ya no estaba la policía, no estaba, se, se, se, Los habíamos sacado. Y este, bueno, y ahí nos cuentan, sí, que los habían tirado al piso, que habían saltado por atrás del local, entraron y la policía entró por la casa vecina los hicieron tirar al piso y le dispararon a, hacía Mansalva a la cabeza. No lo mataron de casualidad, tenía toda la cabeza abierta, eh, claro, una cosa, claro. muchacho se salvó, lo llevaron, afortunadamente se salvó, fue testigo, este, en fin, fue uno de los, de los que. Y bueno, y después este tuvimos la noticia de lo de Darío, de Santillán, que, y de Costec y bueno, y todo lo que vimos y esa, ese, ese ejemplo de, de, de dignidad final uh -huh. que tuvo este Darío socorriendo a los y bueno lo que todo después se eh, supimos, después tuvimos la comisaría hasta que liberaron a los detenidos, bueno y toda la tarde nos pasamos ya denunciando que eh, no solo que habían sido la policía, sino que eh, la prensa lo había filmado, claro, así que estábamos por descontado que eso estaba chequeado y todo y el gobierno seguía con el discurso, inclusive tan me atacaba y que me iba a querellar y no sé qué uh -huh porque yo lo denunciaba a él, especialmente por la frase que había dicho, y a Dualde, ¿no? Bueno, y los medios de comunicación también fueron apoyando y eh, validando la teoría durante varias semanas. Sí, ¿no? todo ese día, eh, por ejemplo, a mí me reporteaban, yo daba nuestra óptica, bueno, la, la mirada, lo que había visto, lo que sabía, lo que se había reconstruido ya en esas horas. este Y ya acusaba al gobierno, porque además sabíamos que en los días previos habían estado planificándolo. Claro. este no no digo que estuvieran ah, hubieran planificado la muerte tal de cual, eso yo no no no, no pero pero sí, pero sí que una una represión ejemplar, que lo necesario claro muy ejemplar igual le necesitaba demostrarle al poder económico que él podía llegar a eh, diciembre del 2003 a terminar el mandato de la rúa era el la restaurador digamos claro, el restaurador de claro y que él tenía poder para eso que y la idea era que inclusive después fuera reelecto digamos, claro, y la claro, sí, presentar sí. y pudiera seguir sí, sí, si le salía Así que, bien la moviera claro, es claro, y bueno a la noche cuando ahí hicimos una llamada este, a, a Plaza de Mayo, desde de, de, de, los medios, a ir a la Plaza a repudiar, que fue una movida bastante importante, sí. este aunque con la CTA que volvió a vacilar como el 19-20, volvió a hacer lo mismo, que no, que no hay que salir a la calle porque justificar la represión, vamos a Plaza de Mayo, hay que ir a Plaza de Mayo, bueno, había un, delegado, había un grupo, el de Micheli, Arte Capital, que fue este, pero corrompiendo un plenario de delegados casi. Este, presionado mucho por nosotros, nosotros le elegimos a Degenaro, llamó a una compañera nuestra, no a mí, lo llamó a, a Degenaro y le dijo, te, estamos en plenario discutiendo, eh, plenario o no plenario, si claro. ustedes nos van, lo vamos a denunciar públicamente, por eso acá claro. no hay, no hay más, nada que discutir. Claro, sí, y bueno, pues no fue, día no fue. Este después al otro día empezó con las cosas institucionales organizadas, una marcha buena planificada, todas esas cosas que hacen que bueno, también tuvo mucho después, sí, a los pocos días hizo una formidable en el medio salió de los diarios por eso es muy muy interesante lo creo que lo que ustedes están hablando para mañana este de debatir el, el, el documental porque este, porque la verdad que el, bueno hoy podemos hablar de seguir peleando porque los, los delincuentes que quedaron libres y dual de Atanasoff, Aníbal Fernández, Maskin, máskin eh, vanos eh, bueno todos los que tuvieron el Panossi, ministro de Justicia, radical, un sí, sí. constitucionalista, que da clases en la clase es una Facultad de Derecho, que es una figura respetada, que está en la academia de Derecho, en la Academia Nacional de Derecho, no sé si no la preside, no. este Eh, había preparado una denuncia penal contra los manifestantes que iban a hacer el corte acusándolos de sedición y de un golpe de estado de toma del poder sí sí la presentaron se presentó uh -huh. en la corte la... o sea era toda una cosa preparada claro, claro. Eh, muy muy este se le salió muy mal políticamente era un disparate político lo que, lo que, sí, sí. Lo que hizo porque el movimiento venía eh muy Después del 1920 de fue toda una sí. movida de ascenso de las luchas populares. Es referenciado a nivel federal, o sea que y, y el gobierno de Duarte era un gobierno débil políticamente. Sí. Empezaba a retomar un poquito la un poco de reactivación económica. Empezaba ahí con la baña esa época. Más que todo por la soja, más, ni por sí. la baña ni por Duarte, obviamente. Sí. Pero bueno, bueno la cuestión es que la soja y la devaluación, ¿no? la, devaluación sí, la devaluación brutal. Sí, sí. Era en mano de la esclava casi así que los empresarios empezaron, empezaron a poner plata obviamente con esa mano de obra, ese salario bueno este, al, eh, eh, ahí los medios al día siguiente vemos lo de la crisis causó de nuevas muerte, la tapa y las, las fotos borrosas Tal. y nosotros decíamos, pero si las tienen y empezamos a denunciarlo a Clarín ya de esos ¿Es? días denunciaron a Clarín que los periodistas me llamaban, bueno, me, me llamó González un periodista de Clarín, que ahora está en InfoBay, creo, este y me dijo no, esta respuesta están estás atacando a los periodistas, periodistas. le digo todos ustedes saben que están las fotos ahí que Clarín sí, sí. las tenía y que las ocultó este ustedes no, yo no los acuso a ustedes porque ellos no tomaron ninguna decisión pero me extraña que ustedes salgan a defenderse a claro. defender a, a, a, a, la, a la patronal sí también es increíble el cinismo de de los directivos de, de Clarín sí. no de Julio Blanc que era el editor responsable claro. en ese momento que hablan en el documental sí, y es sí. increíble la... No vamos a decir qué dice, pero obviamente que se pueden imaginar lo que están escuchando. Bien. El cinismo con el cual defiende ese título, ¿no? Eh, el, el, el día a la noche, el 26 a la noche, Clarín lo llama a Dualde y le dice, tenemos las fotos, no sigan con ese discurso pues tenemos las fotos, las tenemos que claro. publicar. Mañana no salen, tienen un día, pero claro. mañana cambian. Porque claro. ya no la podemos demorar. Ahí fue muy digna la actitud de los dos periodistas, de Kowaleski de la Plaza de Mayo, de las, del periódico de las Madres, que fue uno de los dos que fotografió a Franciotti matando a Costecchi y a Santillán, y al otro Cabo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, el otro suboficial, y Mateo el de Clarín. Los dos fueron los que sacaron las fotos. Al principio, Mateo lo ha dicho, creo que no sé si no lo dice en documental, que él, él, él no, no sabía bien qué tenía. Porque sacó fotos claro, fotógrafo, sí. fotógrafo, pero no sabía bien qué era lo que tenía. este Pero sí que las presentó a la noche en el diario. Y, y se imagina que con la tecnología de Clarín eso en 10 minutos ha revelado. Así que eso claro. eso de que llevaron toda la noche, que no la pudieron ver y qué sé yo. Bueno. Y... El único diario, y lo cual demuestra que Clarín pudo también, Clarín, Nación, todos pudieron haber dicho otra cosa, fue Página 12. Página 12 eh, dio todas las señales de que había sido la policía, este en la crónica de, esa, de ese día. O sea que, este bueno, lo sabíamos nosotros sí, todos, claro, todo, sí, sí. todo el día ahí, así que todos los periodistas corriendo al lado nuestro, así que no había duda de que... De que Por eso, como, como, como acción contracultural y como for, forma de construcción de algo contrahegemónico, eh, a mí me parece que es, eh, hace un muy buen debate el de, el de lo, todo lo que ocurrió alrededor de, de ese día, el 26 de junio del 2002, lo que hicieron los medios, lo que hizo la, dirección, la, la, la, la política, lo que transmitió la confusión. La, bueno, por supuesto, la inocrupción, la falta de límites, eso lo conocemos, que pueden decir... Sí. Este, matarte a Fernando como Franciotti ¿no? de ella, mate, acaba venía de matarlo de asesinarlo y con toda serenidad estaba ahí curándose su herida y como una víctima decía se matan entre ellos este, bueno, en fin bueno, bueno, sí, sí no y es también digamos de alguna manera eh, yo recuerdo igual durante 2001 hubo una crítica muy fuerte durante el proceso 2001-2002 eh, de, de una crítica muy fuerte a los medios de comunicación pero este caso también fue el primer gran, la primera gran demostración en, digamos, social y clara de que eh, el, el medio el grupo Clarín, o el, el Clarín sí, sí, sí, como sí, medio sí. de comunicación sí, sí. claramente siempre digamos, se dedicó más a la operación política que a la comunicación que al periodismo no sé, como lo concebimos, como lo aprendimos en la primaria, objetivo y ah, e, ah. fue bien el contraste, ¿no? el, el, el reportero gráfico que se juega primero, que se juega en medio de un, una situación difícil, eh, constata y deja evidencia lo que pasa, este y además con una eficiencia barba, no, y fueron dos muy buenos en, en su tarea, no, porque sí, sí, sí, dejaron, no, este, filmaron y, y fotografiaron, este y, y por el otro el medio, no el medio este tapando y este, lo que lo que lo, lo, los dos muchachos habían hecho jugándose este eh, por supuesto el de la madre de plaza de mayo tenía mucho más eh, fue el que más rápido pudo eh, difundir. difundir porque claro. obviamente no no, eh, no difundía, eh, Mateo no. tuvo que re tuvo que llevarlas a donde para claro, el lugar claro. donde laburaba. con bueno en fin pero los dos este yo creo que son dos personas para seguir re rescatando no ah. bueno Eh, vamos a seguir conversando con Luis ahora, vamos a ir a una tanda. Eh, si quieren conocer más de la actividad que vamos a hacer eh, mañana en, el, en la Manada Cultural de Movimiento, pueden entrar al blog de manadacultural.blogspot.com.ar eh, eh, Así que bueno, ahora vamos a subir un link al, al Facebook. Vamos a ir ahora a un a un tema. Al, a qué, a ¿Qué tema vamos a ir? Eh, ¿Qué te vamos a ir? Al tiburón ¿verdad? Al tiburón, exactamente ¿Por qué vamos a ir al tema del tiburón? Porque cerramos con Blades Que el lunes cumplió 64 años Ah, muy bien Rubén Blades cumplió 64 años el lunes El lunes Y tiburón que, es, escúchenlo Es una crítica a la política exterior Por más que no parezca, estadounidense Muy Eso bien Yo lo escuché de boca vamos. él Vamos a ver antes o lo pueden filmar las películas lo hizo? Antes, antes, antes. antes ¿Seguro? Antes. Bueno eh, Segunda tuvo prohibido 10 años en los redes <risa> estadounidenses por este tema ¿Sí? Igual sí. es un laburante, pobre hombre <risa> Vamos con el tiburón Thank <laughs> you. Ciudad rompe la ola desde el horizonte brilla el verde azul del gran Caribe con la majestad que el sol inspira el guerrero va pasando recorriendo el reino que domina pobre del que caiga prisionero hoy no habrá perdón para su vida es el tiburón que va buscando és el tiburón, que nunca duerme es el tiburón, que vas És es tiburón, És tiburón, de mala suerte y se traga el sol el horizonte Y el nervioso mar se va calmando, se oyen los arrullos de sirena, embobando al cielo con su canto. Brilla las estrellas en la noche, la nube viajera va flotando, la luna reposa entre el silencio de ese gran Caribe descansando. Solo el tiburón sigue despierto. Solo el tiburón sigue buscando. Solo el tiburón sigue intranquilo. Solo el tiburón sigue así. A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 Muy bien, de regreso aquí el palermo de los simios, continuamos conversando con Luis Zamora. Eh, eh, Nico, ¿hay algún saludo, algún comentario algo? Sí, un par de gente que mandó saludo, Martín Riesnick, Lucrecia Bordet, no. eh pisar la luna, no sé quién será. ¿Pisar la luna o sí. pilar <risa> Pizar la luna? Pisar la luna. Pisar la luna dice. la luna? Pablo, no. Ah es un, programa, es un programa de acá, pisar la luna. Ah, okay. Yo pensé okay. que se te había confundido A pilar la no, no, luna. la luna. Pilar la luna. Pilar la luna oh. puede ser un nombre. Puede ser, puede ser. Pilar. Y a Pablo Logi también. Mire pilar la luna. ¿Se Y no sé, juega al hockey, por ejemplo, me imagino María. Cuando, Luzina, cuando, la, claro. cuando María juegue, Pilar y, y, María y siendo pilar. al St Mary's College, <risa> ¿No? Bueno, un saludo para Pilar la y para pisar la también. Bueno. bueno ¿te parece que sigamos con la entrevista? Sigamos con entrevista. Bueno, hay muchos temas para que podríamos hablar con vida horas y horas el tiempo es tirano como uh -huh. dice eh, siempre quisiste decir eso sí, eh, eh, me parece que está bueno hablar un poco sobre los juicios eh, a la, en, en el marco de, de lo que fue la dictadura ¿no? vos estás involucrado mm. en, en particular en, uno de esos, en una causa eh, y te creo preguntar, digamos, en qué consiste en lo que estás y en qué estado está Sí, estoy estoy en varias, ¿no? porque, que, bueno, que me, me, he tenido, que las tengo desde hace treinta y pico de años, ¿verdad? por la dictadura este, Podemos que sos abogado, para los que no lo conocen Sí, bueno, claro, soy sí, sí, abogado claro. Este, eh, bueno, en et, aunque uno interviene como abogado, esto es una militancia obviamente, ¿no? claro, claro. este y um, ahora estamos eh, eh, interviniendo en lo que está más, eh, por, más eh, por empezar, el tercer tramo del juicio de ESMA eh, les recuerdo que de ESMA hubo un caso, eh, un tramo que se hizo, este, que eso fue claramente un pedido de Kirchner al juez Torres que, que el juez este, el 12 que tiene la causa de ESMA que le dijo, necesito en el 2007, necesito rápido algo de ESMA Y armaron un juicio oral de un año por cuatro víctimas. En EMA pasaron varios miles de, de, de, de, de, de desaparecidos, sobrevivientes, asesinados, este, y eh, un represor, un represor, febres. Bueno. Que se lo armaron para que políticamente pudieran decir que, bueno, y que encima el, eh, todo indica que Febres, ah, un poco antes de la condena, cuando estaba por ser condenado, después de todo el juicio, después que los sobrevivientes declararon, de que pusieron el cuerpo, después que se volvieron a revictimizar con las declaraciones y este. Eh, aparentemente lo asesinaron. Hay la, la versión que se pudo haber suicidado. Pero todo indica que iba a hablar el tipo, porque justamente decía yo que soy un prefecto cualquiera. Todos los capos de la Marina, libre nunca lo claro. a mí. Bueno, claro. aparentemente estaba por hablar y, bueno... Iba a prender el ventilador y... Eh, iba a prender el ventilador y apareció el llanuro. Que no solo sirve para envenenar a las personas en la montaña con la megaminería, sino también para este tipo de cosas. Este, bueno, y... Mmm, después hizo segundo juicio, que ese fue un juicio, fue el de hace dos años, que, bueno, eh, duró dos años, que terminó el año pasado, con sentencias para 18 represores y, este... Damasdi, Acosta, varios este, de, de, de los que fueron muy simbólicos y con mucho poder en el exterminio, este, que se hizo en la esma y, y ahora empezaría el 13 el tercero. Eh, son juicios, claro, que como todo esto está fragmentado, no, no, no tiene, no tiene, no tiene una planificación, fue, todo, es decir, se anularon la ley de audiencia de vino, mandaron a los tribunales a, a, a, a abrir las puertas de ese laberinto. Ahora vamos a un tercer juicio, yo lo, lo rescato mucho, por supuesto que lo rescato y lo, lo, lo siento que es un triunfo del pueblo argentino lo que se lo que está logrando y lo que se ha logrado, pero este, bueno, ahora vamos a un tercer juicio con 800 casos, este, juicios orales, ¿eh? así que nos preparamos para dos años o tres años más, eh, son tres audiencias por semana, bueno, en fin, y este, ahí va a entrar también lo que se llama la causa abuelos, porque se se ha logrado detectar a la, la participación de quienes eran los que tiraban los cuerpos al mar desde mm. la marina, es decir, que salían de aeroparque, lo, lo llevaban, saben con el mecanismo, lo, lo, lo, los dormían con una, lo que se llamó lo, la marina llamaba jocosamente pento naval, el pento naval, sí. El pento naval y este después los tiraban vivos. Claro, los este, pero no es que, que estaban inconscientes. No, no. no, no, claro. no. Bueno, no, todo indica que no, este claro. que Este, y además hasta hasta, hasta dónde duraban los efectos claro. y, en fin, pues lo llevaban al Aeroparque pero parque, tenían 20 minutos porque, porque habían tirado varios cuerpos que luego aparecieron en las costas de Santa Teresita, que fue de las monjas francesas una monja francesa, una madre de plaza de mayo uh -huh. el Cariaga y este y bueno, Azucena Villaflor la fundadora de las madres sí, apareció sí. el cuerpo en, en, ahí en la costa así que después empezaron a tirar los cuerpos más, más, más, uh, más lejos para que las corrientes no lo trajeran bueno, ahora vamos a eso es decir es estamos en una situación de peleando por, por este, eh, que se avance más a fondo en las responsabilidades civiles y económicas, empresarias claro. es un triunfo enorme que ya esté la posibilidad de jugar a Blaquier en Jujuy, en, en en, claro, el dueño del ingenio Ledesma, que es alguien que está recibiendo subsidio del gobierno actualmente, es, es un empresario muy vinculado a Cristina Fernández, porque este, con, con la, la, la, la, la caña de azúcar se elabora biocombustible. Y entonces este, el gobierno está apostando con este modelo así este, extractivo, primario, que, que, que, que, que está llevando adelante a que agregarle un poco de valor, como se diría, con biocombustible que todo sobre la base de, de algo contaminante, de cultivos que erosionan, sobre la base de certificar, sobre la base de deforestar, este, eh, en fin, y, y, y una, una dependencia del mercado mundial que no será muy diferente de la que tuvimos en, en los primeros años del siglo XX, ¿no? Así que los primeros 30 años del siglo XX. En fin, todo el mundo está mirando los precios de la soja este, eh, eh, a ver si sube o si baja. Y, y, y así pasaba eh, con el precio de la carne en el año 30. Claro, sí, sí, la este, historia... Eh, de... Eh, sí, ¿de dónde está el país desarrollado? Porque en nombre de... de, de... Digamos, que eso lo dijera el dictador Uriburu, bueno, este era una cosa, pero esto, el gobierno progresista esté pendiente del precio de la soja y reivindique que aumenta la soja. Cada vez que aumenta la soja, no sé cuántas personas pasan a no alimentadas en el mundo. Porque sí. cada vez que aumentan los precios de los alimentos, lo que se festeja en el poder económico argentino como un triunfo es... es la renta, no, no el, Claro, el es acceso. la es desesperación y angustia para miles de personas en el mundo que los alimentos se le van... Este, Se les vuelve inacanzable. Bueno, vuelvo a lo de Blaquier, Este tipo que está recibiendo subsidios para que produzca el biocombustible a partir de la caña de azúcar, es, tiene la posibilidad de ser juzgado. Eh, Blaquier fue el que este, prestó camionetas y apoyo estructura, eh, de infraestructura a la represión de lo que se llamó la noche del apagón. En fin, son... Eh, hay, pensemos que actuaron decenas de miles en la represión, ¿no? este eh, eh, Entre fuerzas de seguridad, armadas y los empresarios que son en número los menos eh, importantes pero eh, los lo más que más se beneficiaron claro, lo fueron fue los que, lo que dirigieron todo y lo, apoyaron el golpe de estado este hay 1800 personas que están denunciadas de esas 1800 200 ya fueron absueltas eh, unas 200 y pico eh, fallecieron eh, quedaron unas 700 procesadas, bueno hay 200 y pico condenadas Así que ya estamos en el número, quedan unas 500, unas 700 que estarían eh, procesadas. Esto se agrega cada tanto uno, siempre se agrega uno, ¿no? les contaba recién que en la causa de la EMA, en la parte de primera instancia de la instrucción, se han agregado este, nuevos represores que no estaban identificados hasta ahora. Por ejemplo, los pilotos de los aviones, que hay 5 o 6 que están se individualizó uno porque se pasó de copa era piloto de una ustedes lo, por ahí lo han comentado de una línea aérea holandesa trabajaba para una línea aérea holandesa y en Holanda en una en una cena con pilotos muy chupados se van a glorió de que él tiraba cuerpos almas de subversivos <risa> terroristas y qué sé yo Personajes. y los tipos que estaban al lado que eran pilotos que siempre que, que, que muy fuerte la, lo que fue el nazismo allí sobre todo en Holanda que el claro. nazismo tuvo mucha fuerza este lo denunciaron. Y bueno, y bueno, y ahí saltó y está acá, lo traditaron y vino por acá. Pero bueno, eh, así eh, su, surge un dato, surge otro, pero vamos de a uno, como, como no como si hubiera habido un genocidio en la Argentina, se investigar desde el Estado, abrir los archivos. Todavía hemos logrado que se abran los archivos de la dictadura de las tres Fuerzas Armadas. Nosotros no podemos entrar a ver los archivos de las Fuerzas Armadas de la época de la dictadura y poder analizar no sé, los legajos En fin, eh, si, siempre se trata como si, bueno, un robo de billetera en un colectivo, tenés que demostrar todo, tenés que... probar, claro. no sabes quién sos. Pero no, sí, si sí, fuera la Marina. Yo sé quiénes fueron, fueron la Marina. Hablan los veamos todo lo que tuvieron en la Marina de esa época y que me vengan a contar que, que se opusieron, que no tuvieron que ver, que, que nos echaron de la fuerza por cuestionar. Bueno. Claro, todavía este, no se... Todavía se centra... Eh, en las personas y no en las instituciones no, claro en el juicio un marino, cabalo eh, eh, Donda mm -hmm. este, eh, eh, que fue condenado hizo un croquis y empezó, acá estaba el jefe de no sé qué acá estaba el contramirante, acá estaba el almirante acá estaba el... Y empezó, hizo todo un cuadro fue bajando bajando, bajando, bajando, bajando y dice, acá abajo estaba yo que me, soy el que me están juzgando Acá hay 2.500 tipos. ¿Dónde están estos 2.500, dijo? ¿Qué? Bueno, dijimos, tengo unos nombres, los nombres de 2.500. No, no, yo los nombres no los doy. ¿no? Averigúlo, acá están. Son 2.500 tipos. A mí me mandaban 2.500 tipos. Me están jugando a mí. Bueno, este, más allá de la complicidad del tipo, que ni siquiera en el momento claro. que le están por dar 25 años o perpetua... Este, no dice, bueno, a mí me dieron la orden este, este, este, canalla, me están en una quinta hora disfrutando ahí, cobrando un, el retiro y, y, o algunos, inclusive, teniendo alguna eh, actividad en la Armada este eh, bueno, lo grave para nosotros, más allá de lo que de, de los códigos de mafia que manejan, lo grave es que desde el Estado, no sé digo, a ver, esos 2.500 tipos es tan fácil saber quiénes son Sí, no. no hay una voluntad política. Evidentemente. No, claro, no hay una decisión política de ir a fondo, sino de ir gradualmente y, y de utilizar mucho el tema. ¿no? Luis, estamos cerrando ya, eh, vamos a ir a pasar a otra cosa, pero mm. queríamos que nos contaras un poco, bueno, aparte de esto, el tema de los, de los juicios en los que estás estamos eh, laburando, ¿en qué otra...? proyectos estás... Bueno, siempre en, en autodeterminación y libertad, eh, con, con mucho entusiasmo en las movidas, siempre nosotros apostando a la cosa asamblearia, a la, la autoorganización, construyendo poder, digamos, este... Eh, contra hegemonía bueno, este, por eso nos entusiasma mucho todos los procesos asamblearios que se han dado y que se articulan en la UAC alrededor de la lucha contra la megaminería, pero que también se ha movimientos sociales contra la soja en Santiago del Estero y en otros lugares hay un juicio en estos momentos en Ituzaingó que ustedes por ahí lo han comentado que es de un enorme valor, donde está juzgando por primera vez a pilotos que fumigaban y causaron eh, cáncer en familias de eh, las madres de Ituzangó siempre madres, ¿no? las que llevaron adelante el juicio y lograron y, y es probable que salga una condena o estamos alertas ahí al primer juicio donde un productor rural de agropecuario sojero Y el que contrató a la empresa y el empresario de la, de la línea aérea este, están siendo juzgados. Bueno, este, toda esa movida... Porque a mí me parece que a, a, va contra un... Eh, está poniendo en debate el proyecto de país extranjerizado claro. eh, que está llevándose adelante. O sea, parece, parece una frase que siempre... Pero la Argentina de hoy está más extranjerizada en cuanto a la propiedad de las transnacionales de los resortes de la economía que la del MENEM. Sí. Mirá que MENEM había pegado un salto enorme, sí, ¿no? Sí. Este, bueno, concentrada más la propiedad. Este, no, no, no, no hay tiempo ahora para hablar de eso, pero quiero decir, este, basado en un modelo que yo diría muy primarizado, extractivo, megaminería, soja, especialmente soja, granos, es decir, y con una industria de armado esto es lo que hago y se arman, se arman cosas que se traen de afuera y se arman acá, autos, claro. por ejemplo o, electro, o electrónicos y ese es el proyecto de país que tenemos este, estar pendiente del precio de las hojas bueno, esto es lo que se puede discutir bueno, pelear por llegar a ser presidente para cambiarlo o empezar a construir poder desde abajo claro. asambleario, organizado, articulado con muchos movimientos sociales que están peleando de ese tipo eh, pueblos enteros, lo de Famatina fue una cosa extraordinaria para mí como ejemplo, ¿no? Y ahora han logrado un fallo que suspendió la actividad en, en Famatina. Un, un fallo de un juez de Chilecito nombrado por el poder, pero que el tipo eh, presionado por.. por... Claro, que a la y sí, porque popular. está todo el pueblo de Famatina, y una parte del de Chilecito, sí, este, sí, claro, peleando mucho. Vos has estado ahí también sí, este? Sí, sí, sí. claro y sí, no, Nos vimos ahí, no sé, claro. Estuvimos juntos verdad, ahí. Sí. Y sí, en el, no, estuvimos. Bueno, este. De Federico, ¿no? Estamos hablando. Sí, sí. Este, bueno, eh, así que muy, muy, muy apostando a ese proceso, explorando, a ver qué, qué. Con, con, con, cómo ir articulando fuerzas, porque desde ya no, no, no, no es que de autodeterminación y libertad este, pensamos que. Eh, pues, vamos a aportar mucho a ese proceso asambleario, pero la fuerza está ahí, ¿no? Claro. Es discutir el poder quién lo tiene, ¿no? Si el poder lo tiene este, una dirección detrás de la cual vamos todos. Este, o si sea, el poder los tiene los todos mandando a quien puede estar, cumplir tareas de, para ejecutar las cosas y bueno esto que, que, que se ven embriones en, con, en, en Madrid con los indignados que se ve sobre todo en el mundo árabe mucho en, en, en Egipcio en la plaza en no esa imagen impactante que también son desafíos porque son acciones que después te, te, te desafían a, a articular y claro. a, a autoorganizarte ¿no? y a sostenerlas en el tiempo que fue el desafío del 2001 Uno, creo claro. que fue muy potente en un momento que fue, una, fue la acción más democrática quizá que hizo el pueblo argentino sacó encima a un presidente que no quería que siguiera uh -huh. a pesar de que la constitución dice dos años y no sé qué y los votos y no sé qué cuando digo si gobierno del pueblo el pueblo dice no, basta, chaval, andate claro. bueno después no bueno que se vayan todos y ahí nos faltó decir bueno que se van todos nosotros quiénes, cómo el pueblo, cómo bueno pero bueno son Son desafíos que creo que están pendientes y en eso andamos. Bueno, muy bien, gracias por... No, venir, gracias Luis. a ustedes. La ¿eh? llamó Inés de Caballito, que dice de, de vos, dice, es una de las pocas personas honestas que quedan en el país, lo respeto mucho y es un gusto escucharlo. Así que los oyentes... Pero sí, Ari también mandó un saludo, que estaba escuchando y que justo se le cortó. Ah. Así que íbamos a ver ahí si algún mundo metió mano. y No, pero pasa cuando se cuando, cuando no se, no se mucha, escucha gente. mucha gente, 50 personas se caen. Se caen sí. Una bueno. cosita con pues, diferencia, eh, yo lo entiendo como algo eh, vinculado al mundo político, porque personas honestas, eh, ay, ay. Hay por suerte millones, y, y yo creo que millones que que si vamos construyendo caminos, eh, millones este, dispuestos a involucrarse puede haberlo, ¿no? Como lo hubo en distintos momentos de la historia. En el lo que tiene no es distinto a otros este ahora bueno sí en el mundo en la diligencia política en el mundo político eh, tenemos una diligencia muy degradada y muy, muy descompuesta degradada. por eso seguir mirando hacia arriba es un error hay que mm. mirar al costado a quién tenés para agarrarte el brazo no mm -hmm. bueno, muy bueno bien. muchas gracias muy eh. bien, muchas, muchas gracias por venir estás invitado para volver Listo. más Esperamos que muchas a ver. gracias Nico, vamos a, ¿con qué tema? ¿DJ no, Lion? Nos a, vamos a 33 años de la Revolución Sandinista Nos vamos con un clásico de nicaragüense Que es la consigna por Carlos Mejía Godoy Y la, los de Palacagüina A la vuelta le voy a contar mi experiencia En la Revolución Sandinista Muy bien, una no anécdota de Bullo nos espera no, la Esta, esta es de verdad, esta es de verdad. <risa> Estás escuchando la, verdad? la Colectiva 64, Dame tu mano y unidos marchemos ya Hacia el sol de la victoria, trayectoria de la libertad Hermano de la montaña, hermano de la ciudad Juntos, unidos, lucharemos y unidos lograremos llegar al We're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 Aguirre, las, estamos las estamos buscando todas, a cada una ¿Dónde están, ¿Dónde están? ¿Dónde más, más de 500 mujeres desaparecidas el nuevo comercio de esclavos quizá una joven esté saliendo de su hogar para no volver nunca más acaso se trate de una de las entre 400 a 500 mujeres que son secuestradas anualmente en Argentina para ser vendidas como esclavas sexuales en un mercado mundial desaparecidas en democracias. Las, las estamos buscando, buscando.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 Estás escuchando la colectiva. Eh, ¡Qué pinta que tenemos mono! Parece Mono las pelotas. Oligarcón. ¿Sí? ¿Sí? Señor la tica. Estás escuchando el Palermo de los Simios. el Palermo de los simios, ya último blog que nos despedimos, tuvimos una charla re amena recontra amena con Luis Zamora ¿eh? hablamos de todo un poco y bueno ya quedamos en que casi como si fuera una amenaza eh, de la cosa nuestra le dimos el, el beso de la, de la promesa de que vuelva así que beso en la va a tener que volver aunque no quiera ¿eh? bueno economía para simios, justamente hablaba Zamora de eh, la, la economía extractiva Que caracteriza a Argentina Yo no me atreví a decirle que sí ni que no Porque no sé nada de economía Así que para responderle, o ratificarlo, rectificarlo Está nuestro querido Nicolás León Economista del paramo de Sitios. Así es, vamos a hablar de, de la soja Con el pie que nos dejó Luis uh -huh. eh, Para contar un poco Porque hace una semana y media Salió en todos los diarios que producto de la sequía En Estados Unidos uh -huh. Parece que no está lloviendo mucho Está bueno, lloviendo ¿no? balas, me parece. Sí, está lloviendo que... balas, no está sí, lloviendo pero mucho. Eso no le hace muy bien a la no soja. La, eh, la cosecha de soja y de maíz de Estados Unidos, que bueno, el maíz es el principal productor, en soja es el tercero después de Argentina y Brasil, eh, cayó fuertemente y eso hizo que el precio de la soja subiera y alcanzó un valor récord eh, el martes de la semana pasada, si sí. mal no recuerdo. De alrededor de 600... Cerró en 614 dólares En, en Chicago eh, Y llegó a estar 617, 618 uh -huh. Para poder, cuando fue el Gran lío de las 125, las estaban 580, 600, ah, digamos Hubo, eh, niveles Son que nunca demás. había tenido Claro, niveles que nunca había tenido antes Digamos, y esto fue visto Por, como bien dijo Luis por, Se les llenaron los, los ojos De signos pesos a, a los productores Del campo y al gobierno, digamos, porque Eso va a generar para Argentina una gran entrada de dólares. Entonces la idea era contar un poco qué es la soja y cómo, cómo afecta eso en la, en la economía argentina. Muy bien. ¿Y quién se queda con la torta? ¿Y, ¿Y quién, se queda con la torta? quién se queda con la torta? Está claro, se quedan siempre los, los grandes productores. Digamos. Pero mm. la soja, bueno, para los que no lo saben, es un cultivo digamos asiático que se puede comer o en poroto. O en, históricamente se comía en, en Tailandia, creo que es originaria de Tailandia, de esta zona se hacía salsa de soja eh, con, pisando el poroto el poroto de soja los brotes de soja eh, pero a partir de la década del 70 década del 80 se, hay un, un, un par de agricultores americanos empiezan a norteamericanos empiezan a descubrir que la, el prensado de esta soja digamos cuando va molienda se puede sacar tanto aceite como lo que se llama harina de soja expeller de soja digamos y eso o claro, sea, expeller Expellers de soja, soya exponada. Y eso es lo que eh, se le da de comer a los animales. Es un gran alimento balanceado. es como nosotros? O como otros? nosotros. Y también nosotros lo comemos en, en mucha gran el, el, Hay un uso eh, humano de, de, de comestible, digamos, de ese consumo, pero para alimento balanceado de vaca, cerdo. ¿Y ese y ¿Es pollo, el principal uso de la soja? Es el, el principal animal, uso de la soja. Mira que me vengo a enterar Y es por lo cual China, digamos, ¿por qué en, en la década de fin de década del 90? China y la India empiezan a consumir mucha soja porque al subir su nivel de vida, los países cuando empiezan a subir su nivel de vida, empiezan a consumir más carne, digamos, y las sojas que planteaban ellos para hacer el tofu, la salsa de soja, eran muy pocas y le tienen que dar de comer a mucho más cerdos, a muchas más vacas, porque cambian su dieta alimentaria y empiezan a comer más carne, y tienen que salir a comprar alimento balanceado al mundo, entonces salen a comprar harina de soja para Bien. Eh, para alimentar a sus Increíble. animales vale, son las cosas que los economistas claro. saben y consideran claro. que yo, uno ni no se uno imagina. Que imagina uno que imagina que los chinos están comiendo brotes de soja todo el día no de hecho que eso, eso lo comen pero esos son autosuficientes digamos porque se da la explosión la soja en Argentina entra en la década del 70 claro. eh, el INTA, que es el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria empieza a, hacer, a probar la soja, que era algo muy bueno en Argentina siempre se plantea maíz y trigo son dos eh, cosechas que le saca muchos nutrientes a la... a, la, a todas las cosechas, le saca de la tierra. Lo que tenía la soja en particular es que la soja fija el nitrógeno. Al revés uh. del el maíz el trigo consume, la soja fija. Si vos solo plantas soja, te chupamos donde otras cosas, de otros cosas, pero el nitrógeno eh, podía servir para hacer una rotación, digamos. Una rotación, qué interesante, interesante. Qué inteligente. Claro. Esto no, no, desde el 70, Linta el venía proponiendo esto, obviamente... Nadie lo, lo aplicaba. bien conservadora. No, esto funciona bien. Claro. No, sí, esto funciona bien. ¿Qué me interesa a mí fijar el hidrógeno Ni claro. siquiera, porque la pampa me da, ni siquiera el hidrógeno, vos podés poner fertilizantes y demás, claro. pero ni siquiera te, te da para, para ponerlo. Eh, a partir del 90 se da un boom por esto, por la, la aparición del subo el, el, sur, el nivel de vida de China, sobre todo, y China empieza a comprar fuertemente lo que es harina de soja para alimentar. A su, a, su a, su chancho. Ancho, a su chancho, básicamente. Sí. Y a partir de ahí Argentina empieza a cultivar fuertemente soja mm -hmm. y si una particularidad que Monsanto, que es una empresa norteamericana, que no era, que era una empresa vinculada a lo agrario, pero que no tenía mucho, mucho éxito, empieza a probar una soja que estaba modificada genéticamente, que mm -hmm. es la famosa soja, soja transgénica que Gracias. conocemos hoy mala palabra yo. mala palabra la misma la palabra que se le anda soja transgénica para, ¿no? para amigo no. para amigo cómo me vas de decir así de qué se trata esto digamos no sé. la soja eh, como cualquier otra eh, cualquier otra otra cosa tiene algunos otras hierbas que crecen al lado de ella que hacen que, que esta planta se muera entonces mm. se modifica la semilla de la soja genéticamente para que resista a un a glifosato digamos Claro, un que veneno era, era un veneno que mata todo Vos tirás eso, te, te mata todo Es como, no sé, tiran la pan claro. bueno, vos modificás la soja haces que sea resistente a eso Entonces vos tirás Tantas soja. Tirás ese veneno que mata todo Y la soja no la mata Increíble Cuando Monsanto hace esto Como está medio prohibido este veneno claro. Empieza a repartir en Argentina A probar en Argentina Usar los bancos de prueba Para que desarrollar esta, esta semilla claro. Esta semilla demuestra ser efectiva empieza a tener muy buenos rindes esta cosecha en, Arge en Argentina de la soja RR se llama se llama soja RR porque está después Monsanto patenta esa soja, esa RR que es Roundup que es el, el veneno que, que tiene Monsanto y ahí Monsanto una vez que pasa eso se genera un, una disputa comercial eh, con Argentina que dice bueno, está bien ahora está la patento los, todos los Dueño de campo diciendo, no, bueno, listo, yo no te voy a pagar por esa patente, claro, sí. porque yo cuando cosecho me quedo con una parte de esa semilla y vuelvo a replantar, no te compro semilla vos. Entonces hay un litigio de hace como 15 años que tiene Monsanto con la República Argentina, con los productores, porque quiere que vos que cada vez plantes hojas, le pagues a Monsanto eh, por esta. Claro, el uso de esta semilla. Quiso ser más vivo que los más vivos de la Argentina. Claro, le dijeron, dice, no, que un papá, día vamos a hablar de, de, lo, a nosotros. de lo que es la cómo funciona esta cosa de transgénico porque lo que pasa con el algodón con el arroz me gustaría una economía, una economía transgénica una economía transgénica podemos hacer sí, sí. podemos hablar así algo así. claro y después como te decía esto lo, lo novedoso de las sojas argentinas es que empiezan en la época 90 lentamente a comerse los otros cultivos uh -huh. y en argentina por dos, por dos motivos por un lado porque se amplía la, la frontera agropecuaria por lo que decíamos también decía Luis antes digamos Deforestación, digamos, hay muchos lugares Que antes no crecía nada porque te lo mataban Pero ahora con el glifosato puedes plantar soja En Santiago del Estero Puedes plantar claro. soja en Chaco en Formosa En el balcón, si querés En el balcón de tu casita, en tu macetita Si le tiras un poco de glifosato, nada te lo va a matar Y puedes tener mucho más rinde Y además, por, una, por un cambio tecnológico Que es el de la siembra directa Que eso es un aeronáutico de Argentina Que en el mismo momento que vos no tenés que Arar la tierra, en el mismo momento que vos arás, plan, Que cosechás plantas la segunda cosecha, digamos. Ah, lo que siembra directo, digamos. Una, una, un aprovechamiento integral de todo. Integral de todo. Y eso hace que en Argentina se ha, hay una cosecha récord el año pasado de alrededor de mil millones de toneladas de soja. perdón, sí, a tu. Perdona, me parece, a tu libretita la agarró no. el glifosato porque está totalmente ya poco, desmembrada. Ya le queda poca, parece que estuvo en el estreno de Batman. El tipo va agarrando así fragmentos, es una cosa que da una le, pena. Quedan, le quedan. Tres hojas. Tres hojas. Así que voy a tener que comprar una libretita. Bueno, de ya anota la semana que viene. ¿eh? y te dice? Punto. bueno Un regalito. Eh, eh, y cosecha récord. ¿Cuánto fue la cosecha 50 millones 50 millones de toneladas. 50 3, millones, millones de toneladas, de toneladas. no lo puedo ni imaginar. No, Pero no. 50 mil millones. Sí, de toneladas de soja que se cosechan. Y eso es algo, si lo traducís a 600 y pico de dólares la tonelada, es una, es una enormidad de plata. Es verdad, merita, mangot, ¿no? de guita, es como el la torre del silo donde Tío Rico nadaba en monedas de oro no, sí. calcula que eso por retenciones se queda alrededor del estado alrededor del 35% es plata que le entra al estado por eso que, que suba este valor de soja alía bastante las necesidades de, de conseguir dólares de la, de la economía argentina hay una hay una relación directa entre la entre la guita que le pasó Cristina a, a Scioli para pagar los aguinaldos y el aumento de la soja diríamos no, que si no aumentaba si aumentó dijo bueno está bien Girarle un poquito de agitación. Eh, ¿Cómo se, digamos? Y, y lo, lo raro de la soja que en Argentina se vende muy pocas por otro al, al revés que el trigo y del maíz que se vende mucho el, el, el, el grano. Uh -huh. Argentina es uno de los principales productores de, de soja en grano, pero también industrializa mucho lo, lo que es la soja aquí, y neutraliza una industria muy básica, que es agarrar el poroto, apretarlo. apretarlo, una parte sale aceite y la otra parte sale estarina, digamos. Eh, el expeller. El experter de, de soja, digamos. El aceite son 7,4 sí, millones. industria no es una cosa que le. No. Como... No, no, es una, no es una gran cosa, pero sí le, le genera mucha guita a, a esos pules que, digamos, lo, los, los que tienen. A los que tienen los campos de soja venden a. Cargil, A, Bunge, A, Aceitejera Generalesa. Hay 4 o 5 empresas que tienen toda en, en la cuenca de Rosario. Rosario, 30 kilómetros para el norte y para el sur. Mm. Hay un montón de plantas extrusadoras, que se le dice, en donde se vuelca esa cosecha gruesa de, de soja, se la aprieta, con ellos, sale por un lado el aceite, por el otro lado la harina, y eso es lo que se exporta. Entonces, la plata, la gran cantidad de ese, de ese dinero, queda en mano, cuatro manos, mano básicamente. Parte. Hay una empresa que es argentina. Ocho, es, digamos. Dos manos por cada. Dos manos por cada, claro. Cada Las do, manos. Dos manos de Bunge, dos manos de Cargill, dos hay, manos de Sentiera Generalesa. Hay, hay que ser precisos de acá, porque si no... Pero okay. Me parece que tienen más de una mano, ¿eh? Puede ser. Son pull, Se no, agarran por, pull. por, por, por brazo. Bien. Y de eso, digamos, Argentina espe, eh, exporta alrededor de 20, 28 millones de toneladas. ¿Eso no está sujeto a retenciones? ¿O sí? Sí. Ah. Estas retenciones, pero menores. Menores, mucho menores, claro. Mucho menores. Mm. 28 millones de toneladas en Spellers y 5 millones de toneladas así que eso. ¿Te acordás el cuadro, tipo cuadro sinóptico que dijo Zamora que, que hizo, que, que el hizo el Donda? El... Sí, que hizo. Para mostrar la responsabilidad de sus superiores. Bueno, el acá, cuadro acá. sinóptico de Nico es muy parecido. Muy parecido, a mucho a eso. Hasta, da los nombres, Nico. Sí, Me sí, dice. No, no, no, no. te dio los nombres. Glicerol. Uf. Concentrado y aislado no, Esto es un, un trabajo que estaba haciendo Que, que aproveché para usar la información de acá Ah, muy bien lo, También lo novedoso que, que planteaba Que planteaba Luis Y ya para un poco para, para ir cerrando esto Que planteaba él con la caña de azúcar mm -hmm. eh, De Edesma, digamos Argentina Desde hace un par de años Al igual que otras partes del mundo Se está empezando a Ante la escasez de petróleo Y dice, bueno La novedad son los biocombustibles Entonces los bio De mejor. la caña de azúcar Se saca el, el etanol Al igual que el maíz y de la soja se saca también biodiesel que después se usa o para corte de nafta o para un montón de usos industriales cuando te viene la nafta cortada cuando te pega, viene cortada tengo, te pega, pega mucho más te, saca que otro día. te, te viene con un diez. Diesel, diesel cuando la metes con Fernet cuando está cortada cuando está cortada la, cortada con biodiesel exactamente la, claro la, la, el, lo que decía Luis de la caña de azúcar es para cortar la nafta Ajá. y la, lo que sale de la soja es para cortar el, el diésel. Claro. que es lo que lo que más produce Argentina, digamos. En, en el caso de Alconafta digamos los principales productores son Brasil. Que le gusta mucho. Brasil lo usa mucho, que la saca, es que la maíz, de, la no saca la de la caña de azúcar. No, muy poco. Mm. Es básicamente un negocio armado para Ledesma. Hay dos ingenios. Se armó una cosa que el primer año que se armó el, las extensiones para los ingenios había muchos pequeños ingenios que empezaron a producir y después todas las subvenciones fueron para Ledesma claro. y para otra, otro otro ingenio que ingenio se no me acuerdo. Sí, sí, sí. Es un negocio armado para ellos. Y en el caso de las, de las aceiteras, ahí sí hay muchas más plantas que, que produ producen biodiesel, pero al igual hay muchas plantas muy pequeñitas y cuatro grandes que se van a terminar quedando con toda la torta, digamos, claro. que son los grandes estos moli molinos. Y Argentina sí está produciendo mucho, mucho de, de este biodiesel. El problema con, con el biodiesel en general y con estos alcaldas en general es que hacen que aumente el, el, los precios, digamos, porque hay una parte de granos que antes iban para alimentación Y que ahora van a parar al motor de, de los autos Que le deja de comer al auto Y le estás dejando de dar de comer A un montón de gente claro. Porque subió el precio Porque es más escaso el bien Y eso hace que esa, esa gente tenga menos me, Con sus ingresos pueda comprar menos, menos cantidad, cantidad de, de comida, comida En el caso nuestro el precio de la soja a nivel de comida no nos afecta mucho como porque país. No, no es una dieta que... Porque no, toma, no toma, tenemos ¿no? en la dieta salvo alguien que come mineral de soja. O que toma para mucho de los nenes toma mucho bade. Sí, aparte el tofu es bastante feo. Sí, es agradable A mí me gusta el tofu. No, sale sí, acá, no, no. En tu no, no, la, la reja, no tiene gusto nada. Claro, a mí dame un cacho de queso. ¿eh? ¿Qué, qué claro, el queso, queso de soja. La salsa de soja es lo único que, que te compro ahí. Para claro país que dice chino salsa de, de soja es clave. Sí, la salsa el de soja. De veo, de soja pero también. Que también puedo vivir sin salsa de soja, la verdad. No sé. No sé, no sé habría, habría que verlo. Habría que ver. Bueno. La cuestión es que así está más o menos el, el panorama de la, de la soja en Argentina. Otro día hablamos mejor de lo que es la soja transgénica. Está sí. Eh, yo tengo una pregunta que me hizo Chusa nuestra operadora, que me voy a la mañana temprano llegamos los dos y me dice, mira, tengo unos dólares guardados en el bajo el colchón compro poroto de soja ahora que subió el precio hay que habría comprar, que comprar, más que, que poroto, pasarse. habría que comprar una, una bolsa de harina de soja Sí. y guardarla y, y, y venderla la, la verdad, después se la vendés al chino, decirle al chino vos tenés un chanchito, atención ahí eh, todo están apostándole al dólar blue ojo con el poroto de soja, ojo con el expir de soja hay que poner ahí dólares Chusa ya sabes, eh Bueno, vamos a una, un corte y una quebrada y volvemos con música con sentido que viene... ¡Vos! Estás escuchando el Palermo de los simios. Si hablamos de... Ah, sí, respiro, perdón, pero... Sí, no si hablamos, escúchame, Escuchame querido, pero sabes que eh, tardamos lo que se tarda en cruzar el río de la Plata para llegar a Montevideo. Sí, Disculpen si me crece un bigote o si me pongo un poco grave, vos, pero vamos a hablar de un músico uruguayo. El músico uruguayo quizás, eh, que influyó al resto de los músicos uruguayos de, la, de este siglo, o mejor dicho del siglo pasado. Estamos hablando ni más ni menos de Alfredo Zitarrosa. Vamos a... Hoy en Musia Consentido a escuchar algunas cosas, unas rarezas de la obra de Alfredo Zitarrosa. Se los voy a contextualizar un poquito. Él nace en 1936, el 10 de marzo, hijo natural de Jesús Blanca Nieve Iribarne. Esta muchacha, cuyo marido o padre de rosa no se conoce, a los 19 años lo tiene, y lo da a criar un matrimonio que vive en Montevideo también, nace en Montevideo, Pero se mudan entre 1944 y 1947 un, al pueblo de Santiago Vázquez, en, en el departamento de Flores. Según Cita Rosa, quizá el pueblo más olvidado, de, el departamento más olvidado de todos los departamentos del Uruguay. El tipo crece como locutor de radio, animador, libretista. Y en realidad lo que lo llevó a la música y al canto, con esa voz tan particular y tan grave que tiene, fue la necesidad económica. Eh, en el año 1964, estando en Perú, residiendo en Perú, eh, para ganar unos mangos, debuta como cantante, cobra 50 dólares y dice que él no podía creer que de eso él pudiera sacar algo de plata. Después su verdadero debut como músico en el Uruguay fue Montevideo en el año 66, en el Auditorio Sodre. Y bueno, finalmente él empieza a ser como una especie de paradigma de la canción popular uruguaya. Eh, fundamentalmente Milongas, que es lo que él compone y que mamó de su vida en el campo, y eh, también mezclado con su vida política, la vida del Frente Amplio, eh, en los años 70. Eh, de hecho, pierde su trabajo como locutor por su militancia, dedicándose a vivir de él, eh, del canto. Es prohibido en los años 70, en el año 71, por, la, por las, el gobierno democráticamente elegido en Uruguay, después la dictadura lo llevaría al exilio y ¿a dónde se exilia? Se exilia en el año 76 ¿saben a dónde se exilia? a la Argentina le, le pifió un, un poquito le faltaba el timing cuando llega el golpe de Estado en Argentina en el año 76 se ve obligado a de vuelta, se va a España y después termina viviendo en México yo quiero decir una cosa al respecto, que es que eh, en esos años mmm, el tipo entra en una gran contradicción ...que es justamente la de que sus discos se vendían bastante... ...el tipo ganaba dinero, era su laburo, él lo, siempre dio su, su actividad musical... ...como un laburo primero, como una militancia después... ...y en tercer lugar como una especie de, si, si quieren, de expresión artística pura... ...o desvinculada de aquellas otras dos... Eh, ...y justamente, mientras sus discos que hablaban de la revolución... ...del cambio social, de la justicia... Y de, la, y de la igualdad entre los hombres y de, la, y de la reivindicación del peón de campo, del obrero mientras se vendía y él ganaba enero Latinoamérica iba cayendo uno tras otro los países en golpes de Estado que justamente venían a vulnerar todos esos derechos por los cuales él cantaba entonces entra una contradicción muy grande que lo lleva a componer unas milongas unos poemas por milongas llamados Contra Canciones que después serían eh, La, el fruto, digamos, la, la simiente de la, del poema por Milonga tan extenso que es eh, llamado Guitarra Negra vamos a escuchar qué cuenta él de las contracanciones básicamente igual es un cuestionamiento una autocrítica que él hace a esta cuestión de que sus discos se venden pero que lo que él canta no está ocurriendo esto es en el año 1972 vamos a escuchar la explicación de él de lo que son las contracanciones las contracanciones no sé pero Si la guitarra, si se justificara de algún modo el uso de la guitarra como, como voz expresiva de una ineptitud creciente, de una desolación, de una angustia que va en aumento, ni de una crisis completa, de, ya en el plano estético, de valores, se harían cosas raras con la guitarra, como aquello del pueblo y la gallina aplicar encima una especie de, para eh, eh, recitar o decir sobre esos ruidos o sonidos de la guitarra, eh, una suerte de autoconsolación o autoreproche o autocrítica eh, que aluda en forma precisa y regular, con puntualidad, a todo lo que está pasando en el país desde hace tiempo, no sé qué valor puede tener de pronto se trata nada más de una obligación que yo tengo por razones materiales exclusivamente y hasta de compromiso ético yo qué sé con cantar del el mundo de hacer un disco de cualquier modo y entonces esto es nada más que una solución de urgencia pero en fin En algún también tiene que ver con aquella vieja idea de la canción verdad, el arte verdad que pensaba se podía hacer en el teatro y que nunca se hizo, que es algo así como desnudar al artista, el mito, todas esas que el otro día. No sé, pienso que puede servir. Hoy 9 de diciembre. A la explicación de las contracanciones A continuación vamos a escuchar La primera contracanción Donde la revelación O la rebeldía De Zita Rosa es primero Hacia sus propias canciones Bueno, una prueba de enrabar el, los, los versos del prólogo Presentando el tema de guitarra negra Con la milonga de clor de cartón Y con lo que viene después Que es la, la guajira hicieron todas mis canciones, se hicieron polvo del camino, barro seco que deshacen y avientan los pies del pueblo. Envejecieron, se secaron aquí en mi corazón, temblando como pájaros sin alimento, sentadas a la mesa como unas niñas bobas que no saben comer y sin comida, sin agua y sin comida, sin pan ninguno. Ennudecieron mis canciones, cercadas por el odio, ajadas en su propia lagrimazón seca y sin ganas, mecidas rudamente por su padre egoísta, mimadas con exceso por su madre didáctica, consentidas por 30 grabaciones, almacenadas entre tango por 14 guitarras contratadas. Enludecieron mis canciones, desconsoladas, se hicieron polvo del camino barro seco que deshacen y avientan los pies del pueblo. Bueno, muy bien. Un alegato contra sus propias canciones. Luego la contracanción 2 es ya una autocrítica a sí mismo. Como laburante y preguntándose cuál es el valor de su canción para quien la canta Y en todo caso, eh, ¿para qué la canta? Toca la guitarra negra, toca la, toca Como mono trabajo y pienso. Leo, escucho, medito, me cuesta respirar, agarro la guitarra, busco, encuentro, fumo como un animal. Este es el valor de mi canción. Allí estoy yo, subido al micrófono, me suda la camisa, tiemplo de miedo, canto, otros se angustian, aplauden, patean, se consuelan de tanto dolor que han sufrido. No comprenden que de verdad estamos malheridos, pero comprenden el mío y me consuelan. Ahí me aplaudieron, dijeron, qué bonito, cómo toca la guitarra o al revés. ¿Qué guitarristas bárbaros? ¿Cómo se ve que es un vivo así cualquiera canta? Esa canción, aquella, ¿cómo pudo hacerla? ¿Cuánto tiempo llevó? ¿Quiénes me la indujeron? ¿Me la prestaron? ¿Me la regalaron? ¿La estaban haciendo hasta que yo me avivé y reuní todos los pedazos? ¿Alguien copió ese llanto, ese odio, aquel perdón, esta pena? Esta manera de recordar, tanta miseria, las uñas rotas, el desconcierto, la voz, el timbre y el color, mi identidad como mis orejas y la punta de mis dedos? ¿Cómo será la canción? Pensar que se divierte. Cántese una, sube, no importa cuánto cobre. A ver esa flor, a nosotros nos conviene, a nosotros nos consuela, a nosotros nos extraña, nos admira, nos duele, nos deja fríos. ¿Cómo será la canción? Pensar que se divierte. Fabrica flores, después las vende y hasta perfuman a veces. fue la contracanción 2 y finalmente la contracanción 3 que vamos a escuchar es quizás para mi gusto la más eh, fuerte y la más sentida donde crudamente eh, Alfredo Citarroza se revela contra toda su obra y la niega niega todo lo que hizo eh, como si de alguna manera sintiera que todo lo que hizo en algún punto no significó nada no tiene valor dado que el mundo al que él le cantó de algún modo no solamente no está sino que no hay perspectiva de verlo en adelante Contra Canción 3 Doña Soledad quédese quieta en su madera a vos patria no digas que eras nuestra barrio sur que lejanos los días de la guardilla cuando enterrábamos coroneles con salvas de fogueo bajo la ventana de esas humildes pensiones de yaguarón. Ya no me venda la coyunda lírica, la milonga tiernita y sola, hasta que fue aplaudida y envejeció de golpe. Ya no me cantes pájaros enjaulados o muertos, pericones de roslo o mariposas negras. No me vendas el lamento de los que no aman, ni el aire burlón del retobado que igual puede vivir, y además lo vende la compañía impreso en discos. No me digas qué quiere la canción, ni a dónde va el que se va. Ya no volverá, no volverá Milonga, guitarra negra, el que se fue. Como me dice el tango viejo y fulero de verdad, pero melancólico y solo nuestro, pero nuestro no de veras, el tiempo que se fue, se fue para siempre. Y lo mismo el loco Antonio, que era comunista, amó y murió, peleó rabiosamente con las colminas de su río para vivir, para seguir peleando de overol y murió y no vuelve. No hay luna que le valga, ni creciente que me demuestre que estaba amando al río como a una mujer. Qué pena, Milonga, que no nos duela casi nada ahora, salvo la muerte del estudiante cuando se escapó aquel tiro, ¿te acordás? Qué pena, que no nos dolían los nombres, el nombre de no sé quién. Y ahora, ¿no te duelen de ver a varios Fernández, varios fusilados, varios huesos partidos, los suicidios raros, el estudiante muerto de casualidad cuando se le escapó otro tiro al represivo? No me toques el violín pecho No bebas ese vino del negro milongero Ni cantes con Manolo La milonga madre nunca fue flamenca Y el de no nació Lo mismo que está muerta para siempre La esperanza de amanecer entre lirios hoy por hoy El futuro está ahí nomás más y sangra No más de entrada Está mal herido y putea, Sangra y masca el freno Como una gran bestia echada pero inmortal No hay con qué darle Ni con bala de cañón lo perforan para siempre Como a tu canción milonga el hierro que lo vulnera pasa a través de su vida y se le clava en el hueso. Así entrará a la adolescencia, acorazado. Y no le canten milongas. Y no le canten milongas, concluye Cita Rosa. Bueno, esto que queríamos compartir con ustedes es un poco mostrar la honestidad y la, este cuestionamiento hasta el final de sus tiempos de un artista consagrado de alguna manera no descansan los laureles de la venta de discos, sino que no se olvida nunca su rol de laburante y de militante de su música y de su cultura bueno, la vida de él trajo el exilio, sacó, siguió sacando discos y finalmente en el 83 regresa a la Argentina haciendo tres míticos recitales en obras, del cual ahora vamos a escuchar eh, el primer tema que tocó cuando volvió luego del exilio a la Argentina Democrática y finalmente en el 84 Regresa a su país eh, Teniendo una recepción enorme entre la gente Y lo, lo denominó La experiencia más importante De mi vida Así que nos vamos a ir eh, Con este regreso de él Y con el violín de Becho Ya nos vamos, ya saludamos sí, Hasta el sábado que viene nos vamos Hacemos <risa> sí, <con> bueno. <risa> una red de saludos